RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las dos, la una en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este día después del apagón histórico masivo que afectó a la península ibérica, que tiene ya afortunadamente mínima incidencia tanto en España como en Portugal. Esta mañana, al tiempo que se celebraba el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey, que se va a retomar a partir de esta hora, Red Eléctrica Española daba los últimos datos que han podido recopilar al respecto. Piden no especular sobre un ataque externo. Todo se desencadenó, dicen, a partir de dos focos. Eduardo Prieto, director de servicios de la operación de red eléctrica. Dos incidentes separados en el tiempo pérdida de、eh, generación. f o e r o n ajenos a la red eléctrica、eh, en el sentido de que lo que hay que identificar en este momento son la potencia que desconectó, la localización de las instalaciones y los motivos por los que desconectaron. t e n e m o s que hacer un llamamiento a no especular、eh, sobre orígenes y d e s a r r o l l o del incidente cuando no se tiene la información suficiente como para poderlo hacer. El 99,95% de los sistemas eléctricos del país están recuperados. Es un evento extraordinario que se produjo en unas circunstancias normales que hasta ahora no habían producido nada similar. Acaba de decir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que anuncia que explicará lo sucedido en una comparecencia que tenía prevista en el Congreso para el 7 de mayo. El gobierno todavía no d e s c a r t a hipótesis. Va a investigar lo sucedido minuciosamente. Moncloa Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mientras se va recuperando la normalidad tras el apagón, el objetivo del Gobierno es ahora aclarar lo ocurrido para que no vuelva a suceder. Investigación en marcha, liderada por el Ministerio de Transición Ecológica, involucrado el CNI, también Europa. El presidente mantiene vivas todas las hipótesis, incluido el ciberataque descartado por Red Eléctrica. Sánchez promete llegar hasta el final para tomar medidas. ¿De qué vamos a llegar hasta el final? ¿De qué se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados si es que existieran? Y que por supuesto vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir. En su tercera comparecencia, ha vetado especular sobre lo ocurrido. Pide tiempo y prudencia y no dejarse llevar por los bulos. Ha sido tajante Sánchez, desmintiendo que la causa fuera un exceso de renovables y acusa a la oposición de mentir. Por cuando lo vinculan a la falta de nucleares. Ahora hablamos de esas críticas que están llegando, sobre todo desde Partido Popular y Vox. Alberto Núñez Fijo decía que la imagen de España está siendo seriamente dañada. Ahora profundizamos. La Audiencia Nacional también a b i e r t o y investigación sobre lo sucedido. Hasta ahora, el mayor problema se está dando en la comunidad de Galicia. De hecho, nuestros compañeros de emisora territorial no han podido siquiera emitir el informativo. Tenemos serios problemas. Para, para contactar con ellos. Como muestra de lo que sucede en la comunidad, la llamada esta mañana de Primitiva desde el Rosal de Pontevedra en conversación con a m e n Asencio. Todo el entorno mío está oscuro. Aquí no tenemos nada llenando. Un poquito preocupada porque tengo los congeladores a tope. Como esta zona es una zona muy dispersa. Pues siempre se prevé uno de muchos.、Eh, o sea, tener todas las cosas、uh -huh. a punto en, en la casa. Aquí en todo el entorno, pues somos de personas mayores, y la mayoría totalmente. Y entonces, pues estamos desamparados totalmente en este aspecto. mis familiares sí, puesto que duermen con los、mm, aparatos hechos de las n e a y claro, pues están totalmente sin asistencia ninguna. También algunos pueblos de Extremadura siguen sin tensión. Estaremos allí. También repasaremos uno de los sectores más afectados, el de los transportes, concretamente el ferroviario. Renfe ido recuperando poco a poco la normalidad en los trayectos. Sigue recolocando a pasajeros que ayer no pudieron realizar sus viajes, que tuvieron que pasar la noche en estaciones, en intercambiadores. A esta hora siguen produciéndose algunas, de la, algunas incidencias y una de las estaciones más afectadas es la de Sevilla Santa Justa. Y está María Fernández. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A esta hora sigue habiendo bastante caos, aunque poco a poco parece que va volviendo la normalidad. De hecho, en la estación ahora mismo hay mucha menos gente que a primera hora de la mañana. Están saliendo trenes, pero aún con retrasos se les está dando prioridad a los que tenían fecha ayer y hasta las once y media de hoy. Los trenes con destino Barcelona siguen suspendidos, pero ya se ha reanudado la media distancia hacia Cádiz. Vemos a muchas personas que van aceleradas de un lado a otro tratando de buscar un billete que les lleve de vuelta a casa. Quienes salen desesperados en busca de un taxi o de un coche de alquiler, y es que son muchos los que han pasado aquí la noche y todavía siguen esperando. Hemos pasado, francamente, muy mal, con muchos ataques de ansiedad, sin saber qué, qué iba a pasar ni nada. Los paneles informativos siguen sin funcionar, por eso la megafonía es fundamental, aunque lo que realmente se está escuchando todo el rato son los megáfonos que están utilizando los trabajadores de la estación. Gracias. Los aeropuertos, ya saben, se lo fuimos contando, sufrieron menos de lo esperado porque cuentan con potentes sistemas independientes. Las carreteras también nos dejaban ayer imágenes algo desasosegantes. Algunos ciudadanos tardaron horas en poder regresar a sus casas, sobre todo en las grandes ciudades. Vamos a ver si poco a poco se ha ido ya recuperando la normalidad. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues efectivamente les informamos ya que en los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan. Llenan correctamente, casi en su totalidad. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo. Y al margen de esta información, hay circulación intensa en Madrid de salida de la capital por la 3 en Rivas, en Cantabria en la 8 en dos tramos. Por un lado, de entrada a Torrelavega en la zona de Barrera y en Colindres, sentido Vizcaya. También en Barcelona, de salida de la ciudad condal por la P7 en Barbera del Vallés y en Murcia en la 7 de salida del o r c a en sentido a Murcia, capital. Finalmente, complicaciones. En Sevilla en la P4, en las cabezas de San Juan, se e j e e De la frontera, en Málaga, en la s e t e en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Así que tengan mucha precaución en estos tramos y vías. Estaremos en los puntos que ayer nos preocupaban más: en hospitales, en colegios, pulsaremos los entornos laborales como la alta industria, los centros de consumo. Ahora repasamos todo lo que nos ha dejado un lunes histórico más, en un martes que nos deja también otras noticias importantes. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Los valencianos revivieron con ese apago en la tragedia de la Dana, de la que se cumplen hoy seis meses. Esta mañana ha vuelto a quedar aplazada. La declaración como testigo ante la jueza del presidente de la Diputación Vicente Monpó. Las familias de las 228 v í c t i m a s insisten en pedir justicia y quedan muchos daños materiales por reparar. En Paiporta, Zona Cero, está Luis v a l l e s Buenas tardes. Buenas tardes. Desde uno de los pueblos que desgraciadamente se convirtió en el epicentro de la tragedia de la Dana, que aquel 29 de octubre, hace medio año ya, segó la vida de más de 220 personas. Y en estas últimas horas, los vecinos de Paiporta, como decíais, con este apagón han vuelto a revivir los peores momentos de esos días. Sí, sí, que piensas en eso. Y especialmente mi hijo pequeño, más, más porque está,、pues、está, está tocadito n o un poquito. Intentas también no hacerte to, un totur revolutum, porque si no, bueno, pues, pues, pues no podrías seguir adelante, ¿no? Escuchábamos en par que logró salvar la vida el día de la dana saliendo por la ventana del tejado de su casa. Ahora, desde hace un mes y medio, ha podido regresar a su hogar. Aquí el comentario en nuestro paseo por Paiporta ha sido el mismo. Lo de ayer les hizo retrotraerse a esa noche de fatídica, pero lo que los vecinos vivieron fue mucho peor. De hecho, testigo de aquello es el Barranco del Pollo donde me encuentro con su enorme lengua marrón. Sigue recordando que esa brecha, esa herida, sigue todavía abierta. Gracias, Luis. 29 de abril, con muchas noticias económicas. La economía ha crecido un 0,6% en el primer trimestre, una décima menos de lo previsto, y ese avance se apoya sobre todo en el consumo privado del país. La inflación de abril queda en el 2,2%. Los precios se han moderado una décima por el menor precio de electricidad, carburantes y gas. Y tenemos también los resultados del BBVA en el primer trimestre: 2.700 millones de euros de beneficio, 22% más, a la espera de que competencia se pronuncie sobre la OPA Al Sabadell, lanzada Hace casi un año. Y por cierto, al frente de Criteria Caixa ya no está Ángel Simón, le sustituye Francisco r e i n e s actual presidente de Naturgy. Y del exterior, estamos en el día después de las elecciones en Canadá. El rechazo de los electores a las amenazas de Trump ha vuelto a dar la victoria a los liberales, aunque Mark Carney tendrá que gobernar en minoría. Enviada especial, María Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Canadá. Elige a Mark Carney para hacer frente a Donald Trump, a sus aranceles y a sus amenazas de anexión. América. エイは、国のために、国民のために、ために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のた国民のため国のために、国民のために、国民のために、ために、国民のために、国民 t ために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のためためのために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のために、国民のために、に、国民のために、国民のために、国民のために、に、国民のために、国民のために、国民のために、国民た Gracias, María. Y en los deportes se recupera también la actividad en el Masters Mill de Madrid. Daniel Ampore, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Jornada maratoniana para jugar los partidos de hoy y recuperar los de ayer. Caja mágica, Javier de Diego. Muy buenas. t o d o s los cancelados. Ya tenemos tres octavos finalistas por la parte baja del cuadro: Tommy Paul, Francis Tiafó y Alex de m i ñ a u ú Avanzan en un torneo que aún no sabe cómo va a compensar a los aficionados con entrada para la jornada de ayer. Aquí en la pista central, ahora mismo, sufriendo la campeona defensora del título, Esbionte,、eh, que empata a dos juegos. En el tercer set ante la rusa s c h n e i d e r En Liga de Campeones de Fútbol acaban de comparecer la Minja Mal y Hansi f l i c k que no ha confirmado si pondrá el mismo once en el Barça que ganó la Copa del Rey el sábado. Veremos mañana, veremos mañana. Esto no lo vamos a hablar hoy, porque todavía tenemos un día y mañana veremos qué pasa, cómo se recuperan. Y también en el banquillo tenemos jugadores que quieren jugar la semifinal, así que bueno. Todo bien. Barça Inter de m i l á n m a ñ a n a m o c h las semifinales arrancan hoy en Londres con un Arsenal Paris Saint-Germain. Gracias y una cosa más. Hay cosas que hemos aprendido de este apagón y una de ellas es que cuando todo lo demás falla, la radio sigue funcionando. Radio Nacional Radio noticias la todo desde estación 5, En Valencia, en la investigación abierta, a la red eléctrica, se ha reunido el Consejo de, de Seguridad Nacional. Reunido. En todo caso, que nadie lo dude, el Gobierno está trabajando y va a trabajar por conocer la causa de este corte de su m i n i s t r o Son audios de... reales de grabaciones realizadas por, por nuestros compañeros, por nuestros amigos en, en la calle, radios que estaban en mitad de la, de la calle. Ayer por la tarde, por ejemplo, por la mañana, en los momentos más oscuros, cuando todo el país estaba aislado, muchos ciudadanos recurrían. A su viejo transistor a pilas, abrían las puertas de sus coches con nuestra emisora puesta a todo volumen. Bien, pues a todos nuestros oyentes queremos agradecer que escogierais la pública para informaros. Y a los nuevos, a quienes conectasteis ayer con, con nuestra emisora, os damos la bienvenida. Y ahora que, que habéis llegado, os invitamos a quedaros al otro lado, como nos cuenta Inoa Caballero, escuchando. Todo se apagó y llegó su momento. Sí, En las distintas provincias, porque el apagón, les estamos contando, es absolutamente generalizado en toda la península ibérica. Sin poder hablar con nadie, sin entender qué pasaba. Sí, pues no, no compré unas pilas y más y una radio analógica. Con la radio de pilas y ahí nos fueron informando. Pusimos la radio, mi mujer i m y yo, y estuvimos escuchando, estábamos perdidos. Ese aparato analógico, aparcado por muchos en el trastero de casa, fue el único en dar respuesta. e s e fundamental. Nuestro único canal de información con el exterior. Llevaba ya unas semanas insistiendo en plan: necesitamos un kit de supervivencia y lo más importante para todas estas situaciones de emergencia es una radio a pilas. Una voz sin cara. Los radiodespertadores, s todo, todo, todo. Ha sido como el papel higiénico en la pandemia. v a c í Otro o radio para poder ponerle pilas, para poder estar informados. La gente está comprando pilas, velas y radio. Otra vez cumplió, nos hizo compañía. 60 personas reunidas mirando a un balcón. Nos Hemos reunido los vecinos del barrio para enterarnos de las noticias. De poder ayudarnos entre vecinos y, y que la gente esté enterada, al menos. De... Los más jóvenes casi ni sabían que podía funcionar ese aparato con pilas. Hasta chiquito tenía sed de comunicación. Me decía, vamos al coche otra vez. Ya nos salíamos al coche, encendíamos la radio, con lo s v e c i nos salíamos al coche ahí, todos en el coche, escuchando ahí. A mí ayer la radio me volvió a parecer mágica. O sea, me emocioné un momento en la mesa cuando estábamos cenando por la noche, que todavía no había, no había vuelto la luz. Y estábamos todos escuchando la radio, ahí con unas velas que teníamos, unas luces y tal. No lo consiguió el móvil, no lo consiguieron las redes sociales. La radio nos salvó del apagón. Hoy todavía existe. Y lo hacemos con gusto y lo seguiremos haciendo con gusto. Recuerden la radio pública. Este es el auténtico servicio público. Son las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias. Radio Nacional de España. La que quieres. La verdad es que nos ha tocado un mundo, Javier, que no le falta nada, ¿eh? Para ser un desastre. Hope, estamos a tiempo. El podcast. Algo que se demuestra. En... En este n e documental es que hay que confiar en, en la naturaleza. Una fuente de esperanza y representa para mí un punto de referencia en el que coger impulso. No podía dejar de ver la serie porque era como si algo dentro de mí me dijera: ¿Qué haces que no e s t á s ahí?、No? Cuando los ves todos, terminas lleno de esperanzas y con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Hay esperanza. Por eso nos llamamos Hope. Escúchalo en RN e Audio. Radio Nacional de España. La que quieres. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra u r d i n Todas las instituciones del Estado volcadas con el seguimiento y resolución de la situación provocada por el mayor apagón eléctrico de la historia de España, cuya causa concreta principal se sigue investigando, descartando, parece, el ciberataque. Felipe VI ha presidido este martes por primera vez en el Palacio de la Moncloa, hasta donde se ha trasladado la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada para, la, para analizar la, la evolución de la, la situación. Tras el Consejo de Seguridad, Consejo de Ministros, nueva comparecencia del presidente de Pedro Sánchez, quien ha valorado. Positivamente la recuperación de la demanda, agradeciendo a los ciudadanos la responsabilidad, además, que, que han mostrado. El presidente del gobierno anuncia una comisión de investigación para descubrir lo que ha ocurrido y asegura que acometerá las reformas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Volvemos contigo, Sandra Gallardo. Saludos. Sí, y ahora que Moncloa de nuevo ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional, dice Pedro Sánchez que se ha superado lo peor de la crisis. Ahora el objetivo, las pesquisas para evitar que se repita, aclarar lo ocurrido en marcha, una investigación liderada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, involucrado también el CNI, el Centro Criptológico Nacional. Se ha pedido también informe a Bruselas. El presidente mantiene vivas todas las hipótesis, incluido el ciberataque descartado por Red Eléctrica. Sánchez Enteraba de ese comunicado por los medios. Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Y al mismo tiempo es imprudente simplemente señalar una u otra hipótesis. Pide el presidente prudencia y un poco más de tiempo garantiza que se llegará hasta el fondo, avanza, que se tomarán medidas y se exigirán responsabilidades para que no vuelva a ocurrir. Los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar. Para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Ha evitado en su tercera comparecencia e l presidente a apuntar a una u otra causa como más probable. s、sí、i dice que hasta ahora no hay información que apunte a un atentado terrorista. Prudencia que contrasta con la vehemencia de Sánchez sobre las nucleares. Cree que más que una solución han sido un problema y niega que ayer el colapso fuera por un exceso de energía renovable. Que ayer fue un día normal con un suceso excepcional que es lo que se está tratando de aclarar. Algunos partidos habían solicitado esa petición parlamentaria de explicaciones al presidente de l Gobierno que va a ofrecer, por tanto, en una comparecencia que tenía prevista para el 7 de mayo. Por lo demás, han pasado poco más de 24 horas desde ese apagón, pero PP y Vox l l e v a n ya varias criticando la gestión de la crisis. El líder del PP, Alberto Núñez Hijo, deploraba, por ejemplo, la imagen exterior de España. Los socialistas le acusan de no tener sentido de Estado. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La interlocución gobierno-oposición sufrió ayer como cualquier otra comunicación, así que fue limitada y con muchas dificultades. Pero Pedro Sánchez confirmaba que hoy llamará a l b e r t o Núñez Feijó, el tono del presidente mucho más conciliador que el de su partido. El PSOE acusa a Feijó de no estar a la altura, de intentar sacar rédito político de esta crisis. El presidente destacaba, sin embargo, la lealtad institucional durante la jornada de ayer. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos. E insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad Y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos、eh, que, lógicamente, han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Pero el PP, después de escucharle, volvía a repetir sus argumentos.、E、insisten en que falta información. Miguel Tellado, portavoz parlamentario en Televisión Española. Realmente lamentable, ¿no? Esta es la tercera comparecencia pública. Y lo cierto es que en la tercera comparecencia Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre lo que ha sucedido, ¿no? En Vox, en la misma línea, creen que el Ejecutivo no cuenta lo que sabe Santiago Abascal en un vídeo remitido a los. Medios de comunicación pedía la dimisión de Sánchez y llega a insinuar que el apagón le sirvió para ocultar otros temas. Porque antes de apagarse la luz, Supimos que al hermano del presidente lo sentaban en el banquillo. Y solicita v o x varias comparecencias en el Congreso también. Por cierto, lo hacen algunos de los socios parlamentarios. Quieren que acude al presidente a la Cámara Baja. Sánchez ha confirmado que el día 7 de mayo, en su comparecencia prevista, hablará también de esta crisis energética. Pero a pesar de esas peticiones, Podemos hoy trataba de no abrir una nueva batalla con el Gobierno. Yone Belarra. Llegará el momento de evaluar la acción del Gobierno. Llegará el momento, si en su caso, de exigir responsabilidad. Pero creo que hoy es el día de agradecer a los servicios públicos. El PP baraja pedir una comisión de investigación en el Congreso. El Ejecutivo insiste en que estuvo al frente de la crisis desde el minuto uno y que Sánchez compareció cuando tuvo algo que ofrecer. A esta hora continúa la reunión del Comité de Coordinación de Emergencia de Interés Nacional con el ministro del Interior, Fernando g r a n d e m a r l a s k a y los consejeros autonómicos del r a m o para decidir, entre otras cosas, si se mantiene el nivel 3 de emergencia que habían pedido ocho regiones. Algunas, como la de Murcia, han pedido desactivarlo tras recuperar el 100% de suministro. Otras, como la Comunidad de Madrid, piden mantenerlo hasta saber qué ha pasado. Repasado lo último, lo político. Vamos con lo eléctrico. Red eléctrica española descarta que el apagón se deba a un incidente de ciberseguridad. Están investigando dos pérdidas de generación independientes. José Luis Dueñas, buenas tardes. Buenas tardes. Dos desconexiones en el suroeste peninsular que siguen bajo lupa y que están detrás de los cinco segundos que nos llevaron a otro número, el cero eléctrico. q u e e p r u b a las v a r i a b l e s d el sistema eléctrico, frecuencia,、eh, tensión. que el sistema consigue remontar y una segunda que. que vuelve a a aceptar. Las variables de, de funcionamiento del sistema eléctrico. En este caso, se produce una degradación de dichas、eh, variables de funcionamiento, conllevando pues, un, un fenómeno de desconexión masiva de generación,、eh, oscilación de flujos de potencia、eh, y desconexión de las líneas de interconexión con, con Francia. Tormenta perfecta que nos lleva a la conclusión final. El sistema no fue capaz de.、Eh, Sobrevivir a esta perturbación tan extrema y, y se originó el, el cero d e t e n s i ó n Palabras de Eduardo Prieto, director de servicios de la operación de red eléctrica, que da el capítulo por superado. Gracias a planes de reposición, dice que en una situación compleja han demostrado su eficacia y correcto diseño, pese a que ha costado recuperar la normalidad. Radio Eléctrica, por tanto, José Luis, a diferencia del gobierno, descarta el ciberataque. Lo estamos contando. Se desmarca de las elucubraciones y cierra esa vía tras la investigación preliminar. Una vía, la del ataque externo, que llegó a cobrar fuerza este lunes. No, fundamente no. Esto, de hecho, es uno de los elementos que se ha supervisado y se ha contrastado con el CELEPIC. Eh, con el c i b e con el CNI, porque、eh, una de las dudas que podía haber es si habíamos sufrido algún tipo de ciberataque que hubiera emitido consignas desde nuestro centro de control al centro de control de los generadores. Y que Prieto da por fin y quitado. Con esto, insistimos, podemos hablar de normalización en un suministro que ya esta mañana ha superado primer examen, primer pico de demanda, y que esta tarde pretende hacer lo propio con la segunda punta, que tendrá lugar de 9 a 10 de la noche. Al margen de las investigaciones anunciadas por el Gobierno, también por el sector eléctrico, la Audiencia Nacional ha incoado diligencias previas. Va a investigar si el apagón en la red eléctrica española pudo deberse a un sabotaje. Tribunales Gemalfaro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El juejo z s é l u i s Calama investiga de oficios e e apagón general por si detrás del mismo estuviese el ciberterrorismo. Reconoce el magistrado que de momento se desconocen las causas, pero recuerda que ayer se vieron afectadas infraestructuras esenciales que suelen ser el foco de este tipo de terrorismo. Y recuerda también en el auto un informe sobre ciberamenazas de 2017 del Centro Criptológico Nacional que decía que era el principal peligro el ataque con origen en estados extranjeros y ponía de ejemplo el ciberataque a compañías de electricidad de Ucrania en 2016. Por eso ha decidido. a b r i r diligencia, se da diez días de plazo al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica para que le remitan informes sobre por qué en cinco segundos se perdieron quince gigavatios de energía. Encarga la investigación a la Comisaría General de Información de la Policía, que también le debe dar cuenta. Todo para averiguar si detrás de lo ocurrido podría haber, como dices, un acto de sabotaje. Gracias. Vamos a,、eh, con las,、eh, lo que se ha confirmado sobre las peores consecuencias del de día de ayer. Porque en Valencia acabamos de conocer el fallecimiento de una paciente electroindependiente, electrodependiente, una mujer que necesitaba una máquina de oxígeno radio nacional en Valencia, Nagalarza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una mujer de 46 años ha fallecido en a l c i r a a causa del apagón. Según ha podido confirmar Radio Nacional, la Policía Nacional intervenía ayer, apenas media hora después del apagón, en un domicilio de la localidad porque había una mujer conectada a una máquina de oxígeno y había dejado de respirar. Los agentes trataron de realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos sanitarios, que continuaron con la misma tarea sin éxito. Los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer por causas naturales. Gracias. En Madrid tenemos también noticia del fallecimiento de un hombre en un incendio de su casa debido a una vela, como muchas de las que encendimos todos en nuestros hogares cuando cayó la noche y no teníamos、eh, electricidad, ocurrido en el distrito de Carabanchel. Vamos ahora también con los sectores más afectados. El del transporte ha sido, sin duda, uno de los más golpeados por esta crisis.、Sí. Más de 35.000 pasajeros tuvieron que ser evacuados ayer al verse afectados por incidencias que tuvo el apagón en la red de ferrocarril. La mayoría de estaciones han permanecido abiertas toda la noche para dar cobijo a quienes se quedaron atrapados sin posibilidad de viajar. Hubo, eso sí, algunos problemas en la de Atocha, en Madrid, porque algunos viajeros se quejaban de que no les dejaban acceder. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde en el principal nudo central de comunicaciones de la península. Y está Chemapuente. Buenas tardes. Eh, buenas tardes,、eh, Sandra Tindrico. n La situación, el estar pendiente、eh, del aviso de la salida del tren,、eh, se volvió a los、Ay. transistores y hoy a los、eh, megáfonos operarios de Adif anunciando la salida de los destinos, puesto que no puede、eh, funciona la megafonía del hall central de Atocha Alta Velocidad.、Eh, mucha aglomeración de pasajeros, casi todos los que、eh, pernoctaron ayer、eh, por la noche. Tal es así que Policía Nacional ha procedido a establecer. Pasillos hasta el acceso a vías cuando se anuncian las salidas. Mucha mucha gente y retrasos acumulados, voluntarios atendiendo a las personas mayores. Hay que seguir esperando y es cierto, ¿no? d e gran d e retraso que existe, pero no queda otra salvo que paciencia ante situaciones tan excepcionales como las vividas en el día de ayer. Pues、eh, que, que hay un retraso de horas. No va bien、eh, por donde ellos están hablando y, claro, tienes que esperar aquí aunque tengas el tren de las 10 o lo que sea, no sabes cuándo va a salir. Estar esperando a que te llamen y. y, y, y con paciencia. Esperando no, que pero... salga mi vuelo, mi, mi, trasla... mi pasaje. Pues yo ahora mismo、eh, estoy esperando a que salga el tren, que se supone que llevamos retraso. Nosotras teníamos que haber vuelto ayer a Málaga a las 5 de la tarde. Y, pues, al final, con que nos vayamos. es lo importante y ya con ganas de pues de llegar a nuestras casas la verdad menos mal que somos millennial y t -t utilizábamos antiguamente los lo sms pero bueno muy bien muy bien bueno para nosotros es caótica vinimos ayer de buenos aires tuvimos todo el día sin luz y ahora queriendo via viajar a sevilla ya teníamos el pasaje comprado pero Pudimos sacar hasta Córdoba y después veremos.、Eh, como, como habéis escuchado,、eh, mil casos、eh, diferentes tras la situación, repito, excepcional,、eh, vivida por eh, todos, eh, mucha, mucha gente que quiere acceder a las vías,、eh, por eso también personal de Samur Protección Civil y Cruz, y Cruz Roja para estar pendientes、eh, pues、de posibles mareos o problemas de salud que puede、eh, sufrir la gran cantidad de gente que quiere acceder y coger、eh, su trenza. Medio centenar de viajeros han pasado la noche en la estación de Barcelona s a n s esperando también a que se recuperasen las conexiones. A media mañana se ha logrado recuperar el servicio de Rudalías, que ya funciona con cierta normalidad en algunas líneas. Ana Pujol, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, en la estación de s a n s de Barcelona, la red de cercanías se recupera poco a poco, aunque solo en cinco líneas y con retraso. Según fuentes del g o v e r n pasa un tren cada media hora. Aquellos que no tengan billete pueden subir gratuitamente, ya que las máquinas de venta continúan fuera de servicio. Respecto a la alta velocidad, a primera hora se ha recuperado la conexión con Madrid, aunque no con Andalucía, el corredor mediterráneo o el norte del país. La previsión es que éstas empiecen a normalizarse hacia las cuatro de la d e la Tarde. Así nos han contado su situación durante el día de hoy algunos viajeros. Lo que pasa es que hemos venido a las siete y media y hoy tenemos que descambiar los billetes porque hoy no sale el tren. ¿Hacia Málaga no sale no nada? No sale、este? nada. Mira, yo llevo s a l í d e casa a las seis de la mañana y todavía no he llegado a lo que hemos llegado. La niña tenía que ir a unas colonias y resulta que llegamos aquí y no funciona ninguno de los trenes que va hacia este destino, bueno, casi, casi ninguno. Aunque no son tan largas como a primera hora de la mañana, a esta hora sigue habiendo colas y nervios para intentar acceder a las taquillas o a los andenes de la alta velocidad. Una mañana que ha sido intensa después de que muchos hayan pasado la noche, como decías, en esta estación y en la que hemos visto cantar las salidas con un megáfono y también durante la cual no han parado de llegar viajeros con maletas intentando averiguar si hoy podrán coger un tren hacia casa. Con respecto a los aeropuertos, todos están operativos, se han reprogramado algunos vuelos. Pero la situación que estuvo mínimamente alterada, recuerden, también se ha normalizado, según nos confirma AENA. Vamos ahora a los escenarios que también estuvimos repasando ayer, en los que encontrábamos a las personas más vulnerables. Hospitales comienza también a imponerse cierta normalidad, aunque es cierto que nunca llegaron a quedarse sin luz porque disponen de grupos electrógenos para este tipo de emergencias. Gracias a ello se pudieron mantener las urgencias, las intervenciones quirúrgicas urgentes que no se podían reprogramar. Hablamos en genérico porque p o r q u entendemos e que cada uno ha ido experimentando sus complicaciones particulares. Vamos a volver a Sevilla. Marta Sánchez, ¿cómo están allí los hospitales? Buenas tardes, continúo aquí en el Hospital Virgen del Rocío, en el que la cola de la puerta de urgencias disminuye y todo avanza, avanza con tranquilidad. En el Hospital Virgen Macarena también parece que todo vuelve a s u c u r s o y atienden en orden de prioridad. Carlos m í g u e z doctor, adjunto a la gerencia del Hospital Virgen Macarena. Enfermería,、eh, médicos, todo el mundo llevando la comida hacia arriba. ¿no? Entonces, yo creo que ha demostrado una vez más cómo la solidaridad ¿no? entre compañeros ¿no? y cómo la fortaleza del sistema para poder salir adelante en una situación tan inesperada como esta de quedarnos sin corriente eléctrica ninguna. En la provincia, el centro de salud de Lebrija está teniendo complicaciones ya que los facultativos no pueden acceder al sistema informático. Pepe Barroso es el alcalde de Lebrija. Hay algunos servicios que están plenamente funcionando y otros、eh, servicios del centro de salud que están teniendo algunas incidencias porque nos lo han transmitido así, vecinos y también desde el centro de salud、pues、se les bloqueó el sistema y lo están restableciendo. Desde la Consejería de Salud nos aseguran que están recopilando la información en toda Andalucía y a medida que se va recuperando la electricidad se trabaja en retomar la actividad programada lo antes posible. La mayoría de los colegios del país han reabierto, salvo algunos de Galicia, Castilla-La Mancha. En general, no han adelantado temario para no perjudicar a quienes no han podido ir a clase. Hoy es un día de, de ayudar a entender a los niños、eh, qué pasó ayer, un día sin pantallas, que fue algo histórico. Radio Nacional en Murcia, María José Jiménez. La vuelta a los colegios e institutos de la región tras el apagón se ha hecho con toda normalidad. La mayoría del alumnado ha acudido a los centros. Es el caso del colegio Luis Costa, donde, si bien se ha podido avanzar materia, no ha habido exámenes. Emilio i b a r s es su director. Ninguna prueba, tampoco salimos a hacer nosotros muchos exámenes en p r i m a r i a pero no ninguna prueba que pudiera servir para algo de, de evaluación. Por lo excepcional de la situación en la jornada de hoy, también se ha prestado atención al impacto que los menores haya podido tener el apagón. Son situaciones que ocurren una vez en la vida, a veces ¿no? dos, y entonces hay que preparar al alumnado en la, en la escuela también para la vida, ¿no? que es uno de los objetivos que tenemos. Y hay que tratar estos temas en el aula un poquito y tratar la parte emocional, que parece que no, pero a los niños y niñas les afecta mucho, aunque no lo, tra no, lo manifiesten en o casino. o Entonces les hemos dicho a los profes que, que trabajen eso también en el aula. A esta hora, los alumnos de este centro que hacen uso del servicio de comedor acuden a él sin problemas, al igual que a las extraescolares que se llevarán a cabo después. Tampoco hay problemas con el servicio de transporte escolar. Hablábamos de ese, esa e e s persona fallecida por ese problema en la administración de oxígeno en Valencia. También de ese hombre en Carabanché la noche por un incendio en su casa a cuenta de una vela. Tenemos que añadir, comunicarles hasta ahora, el hallazgo de tres personas fallecidas más en un domicilio de Urense que habrían inhalado monóxido de carbono procedente, al parecer, de un generador. j o s é Manuel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y poco antes de la. Una de la tarde recibí el 112 la llamada. Las víctimas son un matrimonio de 81 y 77 años y su hijo de 56. Según las primeras hipótesis, la causa es esa: que un generador instalado en la vivienda para, debido al apagón eléctrico, conectar un respirador que necesitaba una de las personas mayores. Lo instalaron en la planta baja, pero en una zona conectada con el resto de la vivienda. El monóxido de carbono se extendió por el inmueble y provocó la muerte de las tres personas que lo habitaban. Son los primeros datos que conocemos hasta el momento. Gracias, seguiremos pendientes de, de esos、eh, datos. Recopilamos、eh, relativo a, a ese apagón las consecuencias. Colaterales、eh, que se han ido sufriendo: una mujer que necesitaba una máquina de oxígeno en Valencia, también ese hombre que fallecía a causa de un incendio por una vela en su domicilio en c a r a b a n c h e l y ahora tres personas fallecidas en un domicilio de Obrense que habrían inhalado monóxido de carbono. Son las 2 y 34 minutos, la 1 y 34 en Canarias. Vamos a h o r a con la vertiente más laboral de todo esto, porque si hablamos de las necesidades eléctricas, tenemos que mirar claramente a las grandes industrias. Ayer muchos trabajadores se fueron a casa a mitad de turno porque se suspendió la actividad en las grandes factorías. La industria electrointensiva cántabra es una de ellas. Vamos a saber cómo están allí las cosas. Daniel González. En lugares como Cantabria, la industria es un sector que tiene protagonismo y que, como el resto, también se ha visto afectada por este apagón. En concreto, ha sido la denominada industria electrointensiva, que, como bien indica su nombre, es aquella que hace un uso más intensivo de la electricidad, que era el bien del que ayer nadie disponía. El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha señalado que el sector está funcionando al 100%, eso sí, con limitaciones de potencia para que no haya nuevos problemas. Con respecto al servicio, entre anoche y esta mañana se ha restablecido el suministro eléctrico. Con limitaciones de potencia a las empresas、eh, electrointensivas por el protocolo de, de Red Eléctrica Española de priorizar el restablecimiento a los consumidores domésticos、eh, antes que a, la, a las fábricas. Las fábricas serían poniendo en marcha según se, se vayan encendiendo las centrales nucleares、eh, que aún tardarán.、Eh, Algunas horas. Explica el titular del departamento que ha mantenido el contacto durante toda la noche, todavía lo hace con esas empresas electrointensivas y que espera que recuperen la total normalidad cuanto antes. El líder de comisiones obreras, Unais Sordo, recordaba esta mañana que en situaciones excepcionales como esta, en la que se agudizan las dificultades para acudir al trabajo, la ley prevé permisos retribuidos. Eso sí, hay que comunicar a la empresa la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo. Las que tengan un impedimento de causa mayor, que hoy creo que ya será menor, tienen ese, ese derecho. Es bueno, insisto, comunicarlo a, a la empresa. Si se producen modificaciones en los horarios o cambios en la, en la flexibilidad de los horarios, hay que negociarlo con la, con la empresa. Y por eso, insisto, en lo de asesorarse. Hay que ver si estas situaciones están recogidas en el convenio colectivo. Por tanto, no todas las situaciones son iguales. Otra de las imágenes que nos dejaba el apagón era la de estanterías de algunos supermercados completamente vacías después de que las personas acudieran a comprar agua y comida. El día después, la patronal de la distribución y de los supermercados aclara que todo funciona correctamente, salvo algunos problemas muy muy puntuales y concretos que se han detectado, pero insisten en que la situación de los comercios de alimentación se ha normalizado. Ayer también sufrieron los suyos bares y restaurantes, algunos abiertos a oscuras, dando servicio a sus clientes en terrazas abarrotadas. Es otra de las imágenes curiosas. Que nos dejaba la jornada en Zaragoza. Inés Escario, ¿cómo sobrevivieron ayer en esa ciudad? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el restaurante Frampi junto a la ciudad de justicia de Zaragoza y en una zona que está repleta de oficinas. Este lunes, aquí, como en todos los lugares, no hubo electricidad ni menú del día habitual, pero sí que lograron dar de comer a sus clientes habituales y no tan habituales. Todo gracias al trabajo de personas como Sara y Rosy. ¿Cómo salva s t e i s las comidas? Bueno, pues de normal solemos preparar el menú a la una, ya suele estar todo listo. Y claro, pues como el apagón、no eh, fue a las doce y media, pues、eh, pudimos sacar lo que ya teníamos hecho, que eran unas lentejas, ensaladas. Nos apañamos con el pan que ya estaba horneado, sacando minis, bocadillos, s a n d w i c h Además, Rosy, ayer era un día especial. Sí, porque nos vinieron un autobús de 50 adolescentes de Francia que venían aquí a hacer intercambio. Y venían contratados con una paella, pero claro, esta no se la pudimos hacer. Y empezamos a darle pues todo lo que pudimos, ensaladas,、eh, embutidos, pero vamos, se fueron comidos. ¿Y también pudisteis dar de comer a vuestros clientes habituales? Sí, y también pues dimos a gente no tan habitual. Por ejemplo, tenemos también una comisaría de policía aquí al lado, que hay que agradecerles también su labor, porque doblaron muchos turnos,、eh, hicieron muchísimas horas, son cosas que no se ven. Y claro, tenían que comer pues algo rápido,、eh, e、irse a trabajar y a poder, poder solucionar esta situación que era un momento de crisis para todos. Muchísimas gracias, Saray Rosy, por atendernos. Les dejamos que sigan trabajando con los menús del día, eso sí, hoy con comida caliente. La patronal, gracias. Calcula que el apagón va a recortar un 0,1% del PIB. Traducido serían unos 1.600 millones de euros. Los empresarios recomiendan recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros ante posibles reclamaciones. Con nuestra compañera Blanca Pascual vamos a, a desplegar una guía sobre lo que se puede reclamar y cómo hacerlo. Blanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por las casi 10 horas de apagón, nos explica. En radio 5, Ileana, Izbernicea, Nudela Ocu, la distribuidora de electricidad, nos descontará automáticamente la factura anual, el importe correspondiente a las horas sin servicio. Que dependiendo del tiempo de interrupción del suministro eléctrico y dependiendo de si vivimos en una zona urbana o semiurbana, lo calculan ellos, vamos a tener un descuento, tampoco nos esperemos grandes cosas, pero es un descuento hasta un máximo del 10% en la factura anual. También las de telecomunicaciones. Y en el caso de los viajeros de tren, al margen de abonarnos el importe del billete facilitarnos el cambio, las operadoras, según el reglamento de viajeros europeos, deben facilitar pernocta y manutención. Un derecho, confirma Rubén Sánchez de Facua, más conocido entre los usuarios de avión. Pero por causa de fuerza mayor, no tenemos compensación económica. El sector ferroviario, que no es tan habitual una cancelación masiva, tenemos un índice menor de consumidores que nos plantean、eh, este tipo de problemas, de reclamaciones, porque. Han planteado que no les dieron el alojamiento y, y quieren exigírselo a, a la compañía. Para los alimentos que se nos hayan estropeado en la nevera aparatos que hayan sufrido sobrecarga de tensión, hay que verificar con nuestra póliza de hogar la cobertura que tenemos. Las compañías han desplegado protocolos de emergencia para atender las reclamaciones. Todavía es pronto para calcular la factura económica que pasará el apagón. La primera cifra ya la aporta Antonio Garamendi desde la patronal c e o e Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Es muchísimo. Es decir, unos 1.600 millones de euros. Gracias, nos falta mirar al mundo. Nuestros vecinos, la otra parte de la península ibérica, Portugal, también ha recuperado más o menos la normalidad. Prácticamente todos los usuarios tienen ya luz, la red eléctrica está estabilizada y se preguntan hoy si puede volver a ocurrir algo similar. Lisboa, corresponsal de Radio Televisión Española, Belén Lorente. Hola, ¿qué t a l La r e s i d e s t á f u n Comisión de p e t i c i o n e o ha hecho d n un llamamiento a la c o m i s i o n de Peticiones p a m a que la política de c o r e v i s i ó n e s q u e en d o s d í a s se e s t é f u n c i o n a n d o c o n total n o r m a l i d a d e n e l p a í s En e l a e r o p u e r t o d e Lisboa h a y m u c h a s p e r s o n a s que s i g u e n e s p e r a n d o r e t o m a r sus vuelos, que f u e r o n c a n c e l a d o s hay c o m e r c i o s y g a s o l i n e r a s cerradas, semáforos apagados o centros de salud que solo funcionan parcialmente. Más de seis millones y medio de clientes tienen servicio ya, el agua también está prácticamente restablecida. Y hoy de lo que se habla es de las repercusiones económicas, sobre todo en el sector de la hostelería. Se están pidiendo ya ayudas y del por qué se produjo este apagón masivo. Todas las portadas de la prensa miran a España. El debate es cuánto va a costar este apagón, si va a haber ayudas, si Portugal está preparada para un nuevo corte de energía y si la red eléctrica portuguesa tiene que estar solo conectada con España. Hoy es un día de hablar de los vecinos. Francia fue, junto con Marruecos, uno de los países que ayuda a España a recuperar poco a poco el suministro eléctrico gracias a las interconexiones a través de los Pirineos. El gobierno galo cree poco probable que Francia pueda sufrir un apagón similar, entre otras cosas, porque t i e n e casi dos terceras partes de su electricidad de las centrales nucleares. París Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que hoy se hace a los franceses es esa: ¿puede pasar aquí lo mismo que en España? No, es mucho más improbable. Probable, contesta la emisora RTL el ministro de Energía. Mar Ferracci apunta a la mayor presencia de nucleares porque su producción es programable, dice. Se puede aumentar a demanda si las otras fallan. El gobierno francés ha hecho una apuesta política por esa energía atómica, así que por si acaso contrastamos lo que dice el ministro con otra opinión, la del profesor de la Universidad de Montpellier, Jacques p e r c e b o s u respuesta es parecida con matices. s diferencia h entre la Francia y la España? La diferencia entre Francia y España es probablemente la mayor presencia de centrales de turbina en España, centrales capaces de producir a voluntad o incluso por inercia si las renovables caen. Después, que esas centrales sean nucleares o de gas o de carbón o hidroeléctricas es una decisión política, nos dice, pero es importante que sean suficientes para dar estabilidad al sistema. Francia tiene otra ventaja y es su mayor interconexión con Europa. Eso hace que aquí el apagón sea menos probable, conviene el profesor. m o i s probable, oui,、sí, imposible. Pero no imposible. Gracias, Marruecos. Ha sido el otro país al que Pedro Sánchez ha agradecido su solidaridad después de que el Reino Lagui haya actuado también de palanca a través de la interconexión submarina que existe entre ambos países y que unen Tarifa y el norte de África. y está nuestra corresponsal, Arancha Marculeta. La Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable de Marruecos ha informado de que Red Eléctrica solicitó su colaboración para tratar de restablecer la electricidad a través de la interconexión entre ambos países. Dos líneas submarinas que atraviesan el estrecho de Gibraltar y unen el norte de África con tarifa. Dos líneas con capacidad de 900 megavatios cada una. Una interconexión que existe desde hace más de 20 años y que permite que España exporte electricidad a Marruecos y también que importe. Funciona en ambos sentidos. Y eso hizo posible la colaboración de Marruecos en la recuperación del suministro eléctrico en España. También porque Marruecos apenas se vio afectado.、Eh, es cierto que hubo algunos problemas con Internet por la tarde, funcionaba más lento, pero aquí solo la filial marroquí de la empresa Orange informó de problemas en el suministro de fibra de Internet a sus clientes. Lo hizo a través de las redes en un mensaje y vinculó esas incidencias al apagón en la península ibérica. Eso fue a primera hora de la tarde, a última hora. Ahora, el Servicio Nacional de Pasajeros de Aeropuertos informaba también de problemas en los sistemas de facturación y embarque que ya se han solventado. Gracias. Y en este escenario, Bruselas recuerda. La importancia de las interconexiones eléctricas en la Unión ya aprovecha la crisis para incidir en la utilidad del kit de supervivencia. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenas tardes. Buenas tardes, Bruselas cree que todavía es demasiado pronto para extraer lecciones del apagón sucedido ayer, pero sacará conclusiones, dice, para evitar que se repita en cualquier punto de Europa. La portavoz comunitaria Paula Piño ya avanza que son buenas noticias que r e d e Eléctrica no hable de un ciberataque. ブルーレイ・トゥーレイ・エ 14 horas。 Radio Nacional de España. Sandra Urdín. De este 29 de abril, que nos deja otras noticias también. Se cumplen, por ejemplo, seis meses del impacto de una dana letal de la que todavía tratan de recuperarse en la Horta Sud de Valencia y el apagón se ha vivido con una sensación aún más amarga porque algunos vecinos han revivido en parte esa incomunicación. En un colegio de la zona cero, los niños tenían que irse de excursión, no han podido hacerlo. Enviado especial Luis Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Era todo un aliciente después de, que, de seis meses que llevan arrastrados los pequeños y sus familias tras una tragedia que cambió sus. Vidas. Han acudido a las puertas de su colegio, la u s i a s Mark de Paiporta, con mochilas, maletas, gorras, porque además se iban a pasar una noche fuera de casa. La ilusión era máxima, pero el apagón lo ha truncado todo. Sus familias no recibieron el mensaje de anulación de ayer por la noche y se han encontrado con la desagradable sorpresa al llegar al colegio. Y claro, la tristeza se ha apoderado de todos. Pues la mía a la puerta del colegio, medio llorando, porque claro, venía súper emocionada y de pronto me ha dicho una mamá n o que no hay excursión y nos dolar con la mochila, la gorra y tal. Y digo, no, digo, es que no me llegaban los mensajes en casa. Otra vez la ilusión de los niños se la ha han vuelto a fastidiar. Es que es otra vez, es que es como siempre que tienen algo,、eh, vuelve a empezar, vuelve a pasar algo, no pueden hacerlo, se les quita y ya llevan mucho tute este año. Y es que estos pequeños y sus familias ya llevan mucho pasado desde aquella fatídica noche de hace seis meses, medio año de la Dana, la peor tragedia de, que ha sufrido esta provincia de Valencia y este pueblo, y que ayer por un momento, tras el apagón, volvió a reproducirse en la mente de los vecinos y vecinas. Pero aquí en Paiporta、pues、estamos acostumbrados un poquito a estas catástrofes y a estas emergencias, y lo hemos pasado aún peor. Sí, es que de repente、pues、lo perdimos todo, y eso a fin de cuentas era tener un poquito de calma, un poquito de paciencia y confiar en que volviese cuanto antes. No obstante, si hay algo que le recuerda a estos vecinos de Paiporte y de los pueblos del Horta Sud, lo que ocurrió es este barranco ante el que me encuentro, esa enorme abertura llena de tierra y piedras por, lo que, por las que vemos ahora pasear a, a la gente, pero que se convirtió en el peor enemigo de los pueblos de esta zona, llevándose todo a su paso, sobre todo más de 220 vidas. Gracias. Y mientras en la capital siguen trabajando para recuperar la normalidad, durante toda la mañana han ido llegando a Valencia los distintos líderes para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo, un encuentro difuminado en el que el foco iba a estar también en la foto Mazón Feijó, que finalmente no se va a producir. El presidente valenciano ha dicho que está centrado en el apagón y ha recuperado, mientras que el líder de los populares y anfitrión, Núñez Feijó, no va a participar en la inauguración, pero sí confía en mantener la agenda. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por ahora no vamos a tener esa Foto, el Congreso del Partido Popular Europeo de Valencia se está modificando casi por minutos, diríamos, cambiando la agenda sobre la marcha, porque ha cambiado foco y formato, lo que en parte está favoreciendo al líder del PP, que hoy iba a tener una foto incómoda con Carlos Mazón, que ha cancelado su participación en este foro, aunque sí que lo va a visitar en algún momento de la tarde, según confirman fuentes del partido. El programa del Congreso queda en cierta forma diluido, aunque esté aquí presente u r s u l a von der Leyen o Manfred Bebet Feijó, quiere mantener a esta hora un perfil más bajo. Sin darle prioridad y dedicarse a contactar con sus varones, los que han pedido emergencia tras ese apaón, g como Murcia, Andalucía o Madrid, para abordar esa situación tras la emergencia energética. Durante toda la mañana ha mantenido reuniones con dirigentes europeos, con el comisario de Acción Climática. En breve se va a trasladar a este congreso para reunirse con el canciller alemán Merz o con el primer ministro de Finlandia. Seguirá siendo el anfitrión español, pero ha cedido esa inauguración, la que acaba de arrancar a González Pons, como vicepresidente del Parlamento Europeo, quien lo hace. En nombre del Partido Popular Español, de forma sobrevenida. Benvinguts a Valencia. Y así lo reconocía al principio de su discurso. Ahora mismo se percibe, Sandra, en esta inauguración que no es una cita normal. Van llegando más europarlamentarios, diputados, prensa con maleta a cuestas a este arranque. Como dato curioso, el plenario está casi a oscuras por el compromiso con el ahorro energético y más en estos momentos. Gracias. Otro titular de la mañana, económico, la leve ralentización de la economía española en los primeros tres meses del año, en medio de la complicada guerra lancelaria, el crecimiento del PIB español se sitúa en el 0,6%. Cristina Ganuza, buenas tardes.、Muy、buenas tardes. Sí, entre enero y marzo la economía ha crecido una décima menos que en los dos trimestres anteriores, que l i n e h a r e v i s a d o a la baja. Esa ligera desaceleración se explica sobre todo por el freno del consumo de los hogares y de la inversión, mientras las exportaciones aceleran pese a la incertidumbre que ya había esos meses por la posible i m p o r t a c i ó Posición de aranceles. La actividad mantiene el dinamismo, el PIB crece un 0,6%, mientras la inflación mantiene la tendencia y se modera hasta el 2,2%. En abril, el gas y los carburantes se abaratan frente a las subidas de hace un año y el precio de la luz cae más que entonces, aunque coincidiendo con la Semana Santa, los precios del ocio y la cultura suben. Además, la tasa subyacente, sin energía ni alimentos no elaborados, vuelve a situarse por encima de la general, en el 2,4%. Nos vamos al Vaticano. Quedan ocho días para el inicio del c o n c l a v e Hoy hemos sabido que el controvertido cardenal Ángelo Becciu, condenado por un escándalo financiero, ha renunciado finalmente a participar en el c o n c l a v e Francisco le había retirado sus derechos. Becciu nunca lo reconoció. Ahora asegura que c u m p l i r á la voluntad de Bergoglio. Jordi Barcia, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, era la polémica que amenazaba con ensombrecer este cónclave, la insistencia de Angelo Becciu de que quería entrar en la Capilla Sixtina y eso que había sido condenado a cinco años de cárcel por malversación pendientes de recurso y que el Papa le retiró, como decía, sus atribuciones como cardenal. Eso incluye el derecho a elegir al próximo pontífice. Han sido días de tira y afloja hasta que habría emergido un documento con la voluntad del Papa firmado por el propio Francisco. Becciu insiste en que es inocente, pero ha tenido finalmente que claudicar. Por cierto, qué polémica también por la presencia. En las congregaciones de cardenales del peruano Cipriani, sancionado por el Papa por abusos sexuales, es mayor, eso sí, para participar en el cónclave. Por otro lado, el número de cardenales electores desciende a 133, caen dos de la lista por motivos de salud. Suponemos que uno es el cardenal español Cañizares, pero la Santa Sede ha evitado identificarlos. Finalmente, confirmados algunos detalles del día del cónclave. La misa de la jornada será a las 10 de la mañana y por la tarde los cardenales se encontrarán a las 4 y media para un ceremonial, después rumbo a la Capilla Sextina.、Bueno. Gracias. Y un último apunte antes de Cultura y Deportes. Un cumpleaños atípico. La infanta Sofía cumple hoy 18 años, día marcado en el calendario. La celebración tendrá que posponerse porque está todavía en Gales a punto de terminar sus estudios. Lucía, ¿y este? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La hija pequeña de los Reyes ha alcanzado la mayoría de edad. Sofía Borbón Ortiz cumple hoy 18 años. Un aniversario bien diferente al de su hermana Leonor, la heredera, hace dos años con celebraciones oficiales en el Congreso. Soy el Palacio Real. La infanta Sofía está pasando fuera de España, lo va a pasar este cumpleaños lejos de su familia, ya que, como dices, está acabando el mes que viene su bachillerato internacional en el Atlantic College de Gales. Hasta ahora, la número dos en la línea de sucesión al trono ha recibido exactamente la misma educación que su hermana mayor, pero a partir de ahora su camino será diferente. Lo que sabemos hasta ahora sobre su futuro académico es que no va a recibir formación militar, como s i lo está. haciendo la princesa de Asturias. Arzuela no ha informado cuál será su futuro académico, sus estudios, los estudios que va a seguir Sofía, el curso que viene, ni dónde se va a matricular. Lo que parece probable es que reciba una formación en Derecho, Políticas o Relaciones Internacionales que le ayude a seguir siendo un apoyo fundamental para Leonor, llamada a ser en su momento jefa de Estado. Las dos hermanas han mostrado desde siempre una extraordinaria sintonía y mantienen Una estrecha relación, aunque ahora sea Sandra a distancia, ya que, como decimos, una está en Gales y la otra camino de Panamá. Gracias, Lucía. Acaban de dar las 2 y 54 minutos, la 1 y 54 en Canarias. v a m o s con la cultura Beatriz Torío. ¿Qué tal? Hola, Sandra. Buenas tardes a todos. apagón de este lunes también afectado a la actividad cultural ha provocado más de una cancelación. Por ejemplo, el, el anuncio del premio Princesa de Asturias de las Artes previsto para, para mañana. h o y e r a la primera reunión, n ¿no? Sí, de momento no hay nueva fecha anunciada para conocer el fallo del jurado que no ha podido reunirse en Oviedo. Además, se cancela la entrega del o s premio San s Jordi de Cinematografía de esta casa de Radio Nacional de España que se iba a celebrar esta noche en Barcelona. Y la Fundación es GAE. Aplaza 24 horas las nominaciones a los premios MAX. Las vamos a conocer mañana a las 11 de la mañana en Pamplona. ¿Hay más normalidad? En los museos, después de una jornada excepcional como la de ayer. Íñigo Picabea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo del Prado ha abierto sin problemas esta mañana. Había más de 2.000 personas en sus salas en el momento del apagón. Calculamos que en el museo debían estar entonces en torno a 2.500, pero bueno, la verdad es que el desalojo fue rápido. Los trabajadores del museo hicieron un trabajo. Maravilloso. El director del Prado, Miguel Falomir, ha dicho que las entradas de ayer sirven para hoy. Mientras en el Reina Sofía, esta mañana la dirección ha evaluado sus protocolos. La sensación es buena, el museo se desalojó con facilidad. Los famosos ascensores del edificio Sabatini funcionaron con generadores. También satisfecho el director gerente del TISE, Nebeli Acevedo. Hacia la una de la tarde evacuaron al público, hacia las, hacia las tres, aparte del personal. También era importante el gestionar de la mejor manera posible. La propia energía que nuestros generadores podían r darnos, teníamos que asegurarnos de que la seguridad y que la climatización del m u s e o estaba garantizada. n o En los 16 museos estatales, hoy apertura normal. Ayer se reforzó la seguridad, donde hizo falta, nos dicen fuentes del Ministerio de Cultura. Mientras en Colombia, a punto de comenzar una nueva jornada de la Feria del Libro de Bogotá, este año España, país invitado, y allí está también el ojo crítico.、Ya. Así es, no podía faltar a la Feria del Libro de Bogotá. Están viviendo la d e más ajenos a todo lo que ha pasado aquí con el apagón. Y allí Paloma Cortina, en unos minutos, va a conversar sobre poesía con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y con las escritoras Arua Moreno y la colombiana Piedad Bonifa. También estarán en el programa Jacobo Vergareche y Paul Guas hablando de amistad. Y nuestros compañeros van a recorrer la feria, acompañados por María José Galvez, la directora general del libro. Invitados todos a ese paseo literario. Gracias. Deportes también en versión reducida, se retoma la actividad y eso significa que hay previa de las semifinales de la Liga de, campeonas, de, de Campeones a s d l de e e c a m p o n del Fútbol, Daniel de Ampuro. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, mañana va a recibir el Barça, el Inter de Milán en m o j u e Acaba de hablar Hansi Flick y la Milla Mal en la Ciudad Deportiva, John Camper. Ahí está Germán García, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ya están todos recuperados del esfuerzo de la final de Copa. Siguen de baja Lewandowski, Valde, Casado y Mar Bernal. Hansi Flick no ha dado pistas, pero podría poner en liza mañana el mismo once que jugó de salida ante el Real Madrid el pasado sábado.、Es Es decir, con Dani Olmo en la media punta y con el tiburón Ferran Torres de 9. El técnico alemán, por cierto, ha confirmado que Chesney será el portero de la Champions. Y también ha hablado Lamin Yamal, que mañana cumplirá su partido 100 como Azulgrana. Ha dicho que están muy mentalizados, que se encuentra en un gran momento, pero ha rehuido comparaciones con Messi. No me comparo con él porque no, no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparativa no tiene sentido con mes y menos aún. Entonces, obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia. Pero no me comparo con él. Bueno, el Inter de Milán va a ofrecer la rueda de prensa esta tarde. La Champions empieza hoy con un Arsenal Paris Saint Germain, es decir, el, el Paris Saint Germain de Luis Enrique ante el Arsenal de m i k e l Arteta. Para hoy tenemos previsto e s e Almería Racing de Ferrol que se tuvo que aplazar en el día de ayer, en el Juegos del Mediterráneo a las ocho y media de la tarde. Y si hay actividad normal, deberíamos saber hoy la sanción que le corresponde a la defensa central del Real Madrid, Antonio Rudiger, expulsado tras la finalización de la final de Copa. Antonio, muelas. Muy buenas. Buenas tardes. La decisión la tomará Ramón t El r o juez único de competiciones no profesionales, que a diferencia del comité de disciplina que actúa habitualmente en la liga, es quien se encarga de las sanciones en la Copa. El Madrid ya ha presentado alegaciones al respecto. El jugador se expone a una sanción grave que implica、eh, entre cuatro y doce partidos de castigo. Estamos hablando de violencia física contra el árbitro al lanzarle una bolsa de hielos. Antonio Ruiz de g u e r por cierto, ha sido intervenido、eh, de una r o t u r a particular. En el menisco externo se va a perder lo que resta de temporada por la lesión y por la sanción. Bueno, y ahora nos vamos a la caja mágica porque ahí sí que se ha restablecido la actividad normal, eso sí, con muchos partidos. Javi de Diego, más t e r 3.000 de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. La caja mágica funcionando a pleno rendimiento en una jornada con más de treinta partidos programados. p e n d i e n t e s d e saber cómo se va a compensar a los aficionados que compraron en entradas para la jornada de ayer. Hoy ya tenemos varios partidos terminados en el cuadro masculino de Miñaur, Tommy, Paul y Tiafó avanzan a octavos de final mientras que la Actual campeona defensora del título, e a g a s Biontech, acaba de meterse en los cuartos de final. Gracias. Y una cita más, la del baloncesto. Hoy, a partir de las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes, el Real Madrid va a recibir a Olympia Cos en el Playoff que da acceso a la Final Four. Dos a cero van abajo en la serie. Los de Chus Mateo tienen que ganar sí o sí para forzar el cuarto partido. A media hora antes, a las ocho y media, París、eh, recibirá a los turcos del Fenerbahce, también con dos a cero abajo en el marcador. Y para mañana ya tendríamos el partido del Barcelona que recibirá al Mónaco en el Palacio. San Gracias.